una triste noticia al todo algo este fin de semana la muerte de Pablito baudaña Pablo Pablito baudaña Pabliito un tipazo tipo paso que realmente lo conocimos en esta radio un día cayó que es un programa de noche no es tan fácil el programa de noche pero que es un programa de rock bueno empezó con el rock y la cosa no no funcionaba mucho y empezó después con todo tipo de ritmo todo tipo de ritmo y enganchó mucha gente Eh, como audiencia me acuerdo las charlas que tenía con Kiko Zapata eh, todas las noches Roita gana sus eh, más gente eh, su eh, digamos que llamaba todas también todas las noches mucha gente se a pale Boña y bueno eh, esto nos pega fuerte porque fue lo vivo muchas veces en Gálvez y el último tiempo estaba en San Lorenzo eh, bueno y allí murió él Realmente muy triste, desde aquí, de la radio comunitaria, porque fue parte de nuestra radio, queremos saludar a la familia, acompañar a la familia, a sus hermanas, su papá, y decir realmente esto, vuela alto, Pablito, nada más que eso.